Todo bien, este, elongando Fede el Fernando hablando con, con Maxi Sanic, vamos a ver si lo podemos molestar. La mira de reojo, hablando de boteadores, ¿qué hace Fer? Hablando de equipo rústico. Equipo rústico, Equipo rústico. Buen día, querido. Ese, ese soy yo. Estamos hablando de gente rústica. Yo soy un rústico. ¿Cómo andas? Bien, bien con mucha expectativa eh, sabemos que tenemos que jugar muy bien para ganar acá la última vez lo hicimos muy bien no pudimos cerrar como queríamos pero bueno son otra otra instancia ellos van a jugar su última carta hoy así que creo que va a ser un partido duro físico peleado y el que juegue mejor el básquetbol obviamente va a ser que se vaya del juego ¿no? sí independientemente de la gran campaña que hicieron y que fueron el mejor equipo en en toda la serie regular este, bueno, Libertad dio muestra clara que de visitante puede ganar, lo hizo con, con San Martín de corriente y, y que no se entrega. No, ni hablar. Justo hablábamos de eso, que obviamente siempre uno tiene que respetar, obviamente el nivel de los equipos y mucho más respetar el nivel en los playoffs. Eh, creo que la serie regular es muy importante, pero los playoffs es otro campeonato y hay que respetar las fachas. Creo que en ese sentido Libertad ha tenido la madurez de ganar un partido durísimo en corrientes, lo ha, po ha podido ganar un quinto juego acá muy duro, así que ya te digo, nosotros vamos a ir jugar en tensión, tratar de si podemos hoy, y si no, bueno, nos quedan tres opciones para ganar. Y a esta altura ya del campeonato se respeta lo que se venía haciendo y se ajustan algunas cosas, no mucho más que eso. No, no, no, no hay duda. Aparte que eh, la verdad que el equipo lo que ha desarrollado lo ha hecho muy bien, eh, por más que uno vaya modificando a veces el scouting, Eh, para poder salir de situaciones ofensivas de ellos considero que lo más importante es lo que puede hacer el equipo hoy ¿no? Y están todos en condiciones para esta noche, ¿no? Sí, bueno, hemos llegado bien la verdad que en esta instancia llegar sin fuera del lesionado es muy importante ha sido muy lindo el año, muy largo pero obviamente hemos pasado por, por molestias por lesiones, pero bueno, estamos llegando bien en este momento de la vida que es muy importante sí, sí bueno y, y, y con un finalista ya, con la vía de Formosa que ganó un juegazo ayer a la noche frente a regata, no, duro va a ser eso también, demostró mucha personalidad, han podido salir de la baja de Shawn Green, ya lo habían demostrado en los amistosos que hemos jugado contra ellos en, la, en lo previo, y la verdad que ganar en corriente también, es lo mismo, o sea, ganó un partido muy importante, muy duro, y bueno, nosotros todavía tenemos que pensar en libertad, y bueno, ojalá, ojalá en algún momento pensemos en Formosa, pero... Por ahora es pensar solo en libertad porque la serie está abierta. ¿Los titulares son los mismos de siempre, los que uno está acostumbrado? Sí, igual, igual de siempre. Hemos encontrado un sistema. No quiere decir que no volvamos al otro. Volvemos, pues lo, lo hemos hecho en el, en el final de la serie regular. Pero por ahora vamos a tener el sistema que venimos eh, jugando. A ver si me equivoco. Tanik, Van Cayol, Guaita y Williams. Exacto. Así vamos a arrancar hoy. Esos son los cinco. Así ah, Sí, es. Era amigo mío, no tenía otro cinco. Que se quede, que se quede tranquilo Fabián García, que ya antes que yo me lo pregunte ya, ya lo tiene para dar algo, algo, algo que me dijo, ¿vas a ver el entrenamiento de Olímpico? Le digo, sí. Preguntale cómo forma. <risa> <risa> no tengo duda. Ya pero, pero, cómo forma libertad. Ya, ya lo tiene. Ya lo tiene, ya lo tiene, así que la transmisión va a salir perfecta. Sí, con eso ya está. Y sí, te no tiene que preguntar nada, ¿para qué viene? <risa> me manda a mí y me hace número, hace número ahora, ¿no? Nada no, no, no, más, no se tiene ni verlo ni lo mejor para esta noche. Vale, chao, chao. Ahí estaba Fernando Rol el técnico de de Olímpico. Bueno, este, tuvimos por lo menos la posibilidad en los últimos minutitos del programa de, de poder, este, eh, hablar con la gente de Olímpico que, que está haciendo. Ya la parte final de los entrenamientos son más recreativas, ¿no? Tiran al aro, <coughs> tiros de la mitad de la cancha, este, nada, se empiezan a divertir un poco, se empiezan a relajar para poder, este sacarse el entrenamiento de encima. Tampoco que estos entrenamientos, eh, para aquellos que nos están escuchando, son a morir. Uno piensa por ahí que vienen acá y, y corren como loco o, o hacen pesas. No. Estos entrenamientos del día de, de los partidos eh, son, son entrenamientos muy livianos, donde se, se repasan jugadas, donde se marcan situaciones. Eh, por ejemplo, eh, acá se marcaba situaciones de, de, del poste alto donde Alejandro López saca saca ventaja tirando ese tipo de 4 o 5 metros de frente al canasto, o cómo frenarlo a, a Juan Brusino cuando, cuando hace sus penetraciones y o sus descargas, de acuerdo a cómo esté congestionada la zona de la pintura. Ese tipo de situaciones son las que se trabajan en estos días, eh, los jugadores tienen un movimiento eh, mínimo prácticamente, no hay un gran esfuerzo físico, eh, no es que tienen que correr, muchas canchas, eh, muchos metros, no para para para irse de entrenamiento, muchos tiros al aro eh, y la verdad que bueno que, que lo hacen con con, eh, con con una tranquilidad y lo hacen sabiendo que ya todo el trabajo previo fue lo que los trajo hasta acá, así que esperemos ver una una gran serie. Por el otro lado van a jugar Güero Basket y Peñarol de Mar del Plata a las nueve de la noche eh, en en el Oswaldo Casanova. Bueno, nos contaban hoy de la mañana que Eh, bueno, Juan Carlos Mechini nos contaba no, no, no, no, no, no, no hay por qué no decirlo que eh, la venta de entrada había sido muy pero muy buena, que va a presentar el, el Casanova eh, una, un, un, un marco de público adecuado para estas situaciones, para estas circunstancias así que imagino e intuyo también que va a ser otro partido tremendo la serie está uno a uno, le costó mucho Peñarol ganar el segundo pero lo ganó por 10 puntos Cine eh, Gutiérrez Cine Gutiérrez por, por el tema del, del desgarro en Solio y Y gemelo, así que habrá que ver si si lo puede recuperar para esta serie. El equipo de Peñarol ha ganado con autoridad su segundo partido, está empardando la serie uno a uno Fabi, ¿Estás ahí? A ver, me parece que me parece que lo perdimos. Estoy acá, estoy no, acá, ¿estás ¿estás estoy acá, no, estoy acá. Ah, está, está. Estoy acá. Ya, ya estamos terminando. Bueno, bueno, bueno. Un saludo para todos, un beso. Espero que haya salido prolijo. Uno cuando viene a veces estas situaciones, este, bueno, hace lo, lo que la situación le va le va deparando. Un abrazo en todo para todos. Buen trabajo, no es un beso para Jessica. Nos encontramos mañana a las doce con esto que yo no controlo. ¿Te parece? Dale, mucha suerte hoy en la transmisión y nos encontramos mañana como siempre a las doce del mediodía. Dale, dale, beso, beso, beso. Hasta mañana. AM570. 570. Radio, Radio Argentina. Libertad de pensamiento. Libertad de, pensamiento. Libertad de, expresión. Libertad de expresión. Radio, Radio Argentina. Argentina. AM570. 570.